Carlos, buen día, un gusto saludarte, Yara Candia y Abner Lobos aquí en r a d i o c u e n t r o de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, buen día? Un, un gusto muy grande poder charlar con ustedes. Buenísimo. No sé por dónde arrancar, viste,、eh, vos y yo es que conocemos la buena y la mala. La buena es que, bueno, cada vez se exhiben、eh, con mayor reiteración、eh, este, este documental y también, bueno, accedemos a más información sobre lo que pasó con Angelelli. Eh. Eh, a, a los tramos de, de, de, de, de, de, los procesos judiciales que se llevan adelante, que se l l e ayer fue AAA, por ejemplo, antes de ayer en Bahía Blanca,、eh, este reclamo de justicia que de a poco se va, con mucha tardanza, pero se va cumpliendo, que es la buena de la cosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo triste, que todavía quedan resabios de lo que fue la última dictadura militar y la violencia que pasó ayer en Córdoba, Eh, tengo entendido, vos nos explicarás mejor y quiero arrancar por acá porque me parece que es muy informativo el tema. Que en el lugar donde hoy iban a presentar la película, en Córdoba, hubo un atentado, hubo un incendio intencional. Fue así, Carlos Contanos. Así es, bueno, y así lo están denunciando los chicos del Refugio Libertad, que es donde se v a a pasar la película hoy.、Eh, y se v a a pasar esta tarde, no se movieron ninguna de las actividades. Pero ayer este, hubo un incendio,、eh, seguramente intencional, se, se está investigando, pero v o y a v e r una conferencia de prensa en el lugar, donde ahí nos vamos a,、eh, a enterar un poco más de lo que pasó. Yo vivo a 40 kilómetros más o menos del lugar ese. El s u f u e o de libertad es un predio, que era un, un predio, predio grandísimo de 900 hectáreas, que era del ejército. Que fue desmantelado en los años 90, durante el gobierno de, de Carlos Menem, y que era, estaba abandonado. Entonces, ahora un grupo este, empezó a tomar una parte, con, con, con permiso, por supuesto, para este, sembrar, una parte que se puede sembrar algunas hectáreas, y empezaron a trabajar con、eh, los pueblos aledaños, ¿no? que es una zona.、Eh, De muchos campesinos, gente este, que de, está viviendo muy, muy explotada, ¿no? Soy interno s grandes tallatenientes, el mundo de las hojas y todo esto que, que conocemos de Córdoba. Entonces, este, como parte de, de, de las actividades del mes de agosto y teniendo en cuenta que era el aniversario de la muerte de Anderelli, habían decidido ponerle la capilla. El nombre de Andelel, la estrategia que perteneciente al, al, al, al ejército, ¿no? Sí.、Eh, ahí fue un centro clandestino que se está también tratando de, de, de incorporar a, a los lugares de la memoria, ¿no? Y hacer una señalización, ¿no?、Bueno, entonces no, no se logra todavía, pero están en ese proceso.、Uh -huh. Entonces, a ver que justo que se va a pasar la película de Andelelel y se va a realizar ese acto, ¿no? De i m p o s i ó n del nombre. Haya habido un incendio, es muy sospechoso, y muy, muy triste, muy feo. Que da cuenta de esto, n o que esas fuerzas del mal, todo eso, están todavía activas. Claro.、Uh -huh. Y que a n g e l i n i también sigue este, motivando y provocando las mismas pasiones que provocaba ¿no? en, en los años 70.、Uh -huh. Claro que sí. Carlos, ¿hay alguna iniciativa,、eh, perdón, indicio o, o algo de quienes hayan sido autores de, de este incendio? No, porque esto, como te digo, fue muy reciente, fue anoche, sí, reciente. Sí. anoche nos estuvimos enterando algunas cosas de lo que sucedió, yo por lo menos no estoy al tanto. es、eh, Dentro de, de poco vamos a ir para allá、uh -huh. y ahí vamos a ver un poco más de lo que pasó en el lugar.、Uh -huh. Bueno,、eh, tremendo, y... realmente conmovidos ¿no? por este hecho cuando nos lo contabas anoche. Eh, tremendo, ¿no? Que sigan ocurriendo este tipo de, de cosas, ¿no? En, y de cómo todavía、eh, los sectores negacionistas, ¿no? Especialmente intentan、eh, ocultar lo que ocurrió durante la última dictadura militar. Bueno,、eh, salimos del tema ese. Y por supuesto, nuestra solidaridad y acompañamiento, ¿no? En lo que ha sucedido.、Eh, contanos qué íbamos a ver en Viedma esta noche aquí en NTV, en nuestro canal. Eh, con, con este trabajo tuyo, n o un tropiezo de ternura. A mí me asombra mucho el nombre, está muy bonito encima. n o l Ahora verdad que sí. a sí. les cuento un poco. A ver, la verdad que es, es una peli que yo quiero mucho porque hay gran parte de mi vida puesta ahí. Yo empecé a hacer esa peli cuando, en el año 2000, cuando me recibí de la escuela de cine,、uh -huh. en la NERC. Era hacer una película que tuviera que ver con La Floja, que es donde yo vengo.、Sí. Y el tema Angeleli es el tema que me daba vuelta de hace años, yo no entendía muy bien por qué, y me metí este, con eso.、Eh, cuando tenía poca experiencia, digamos, eso me acaba de decir, y era un tema gigantesco, en el cual, en aquellos años, por lo menos, era tabú hablar Angeleli. Este... Ustedes recuerdan que. Por esa época estaba n la s ley e s de vivencia de vida,、claro. el punto final, sí, sí. el indulto. Entonces parecía imposible poder avanzar en, en una causa judicial o que se pudiera este,、eh, investigar ¿no? y condenar a, lo, a los asesinos. De hecho, mucha gente todavía pensaba que había sido un accidente, porque una de las, una de las cosas que hicieron ¿no? desde los ámbitos militares o, o, o civiles también que. Que se oponían a la patrulla de Angeleli, sin calar que había sido un accidente y no un asesinato. Entonces yo empecé a decir de a poco, y la verdad que el tema era muy grande, había que investigar todo. Y yo, por suerte, me t u v o que volver a La Fioja, y he estado v i e n d o en Buenos Aires. Me volví a La Fioja, y por suerte pude encontrar todavía con vida a muchos de los colaboradores, ¿no? Y a las personas que, que vivieron de cerca en todo s l sector. e s Hablo de curas, hablo de monjas, pero、claro. también de, de laicos, de gente、eh, de, del interior, de l a f h o j a p r o f u n d a digamos, que l o había conocido y tenía muchas cosas para contar. Entonces, así fui reconstruyendo esa historia.、Eh, muy difícil de, de conseguir una financiación o algo que, que pudiera hacer una película como yo creía. Yo p e n s a b a una película para, para las salas, para festivales, y la verdad que la iba haciendo a Pumón como podía.、Uh -huh. Y, y así estuvo muchos años. Avanzaba por ahí, por ahí se frenaba y quedaba,、eh, hacía otras cosas. Yo, mientras tanto,、uh -huh. hice otros documentales. Y cuando se iban a cumplir los 40 años, que fue ahora en, para el 2016,、claro. este, eh, ahí armamos un equipo nuevo como para terminarla, porque yo tenía mucho archivo, mucha investigación y. Y era algo que me quemaba a mí tener eso, ¿no? Y, ¿no? y no poderlo sacar. Pero ya las cosas habían cambiado mucho porque ya se habían llevado a cabo los juicios. Se habían abierto, se habían, gracias a la lucha de muchísima gente en、claro. muchos lugares,、eh, se habían logrado derogar las leyes, las leyes de impunidad, las famosas leyes, leyes de perdón, de evidencia de vida, punto final. Y, y se habían este, llevado a cabo los juicios. Y en el 2014. Se logró condenar a los asesinos. Se condenó a, a Menéndez, que era el jefe del tercer cuerpo de ejército en aquel momento, y a Estrella, que era el jefe de la base militar, estaba en Chamical, desde donde asesinaron a los dos curas, ¿no? De Chamical. Sí. Entonces, el guión de mi película、eh, cambió, o sea, con el mismo material, con material nuevo que hicimos en ese momento. En vez de hacer el foco en la parte judicial, en la parte de, este, de establecer quién ha vencido los asesinos, que eso se había tratado ya en el juicio, yo puse el acento en la parte humana. Volví a ver todas las entrevistas, todo el material que yo tenía, y hay algo que, que aparece en todos. Yo había hecho más de 60 entrevistas, y todos hablan de la ternura el, de, este, de este pastor que, que eran muy f i r m e Que no nos no calaba l nada lo que tenía que decir, pero también era muy tierno, muy... todo el mundo lo sentía amigo, lo sentía muy cercano. Entonces、eh, puse el acento ahí y empezamos a contarla de otra manera, ¿no? Con Con, con todas estas entrevistas todo este material de archivo.、Claro. Fuimos reconstruyendo su vida y la verdad es que quedó más lindo.、Eh, Mejor de lo que, que yo quería hacer originalmente. Me gusta más cómo quedó definitivamente la película. Qué bueno. O sea, es、Qué、un、bueno. documental. Lo que vamos a hacer es un documental, ¿no? Es un documental, sí. Está bien, buenísimo.、Eh, bueno, acá en Viedma lo vamos a ver esta noche a las 22 horas y seguramente vamos a i r pasándolo después en otros horarios. Sí, señor. Por el 31.1 de la TDA. Claro, exactamente. Eh, buenísimo. Eh, tengo entendido, Carlos, que además has hecho algunos otros documentales. Tengo ahí el registro de Cielo Abierto. Tengo entendido que es un documental sobre las cuestiones ambientales, ¿puede ser o no? Así es.、Eh... Es un documental que cuenta la lucha de las mujeres de Fama Tina, del、ah, pueblo、mira. de Las Rojas, que sí, está al、sí. borde de esa gran montaña que tenemos nosotros,、sí. que logran expulsar a la base d Col, la empresa minera más grande del mundo. Así es. Entonces, una maestra jardinera, una profesora de educación física, una macianera, acompañada de todo el pueblo, se plantan, generan un corte. Y le p i d e a la empresa que se vaya y l o g r a n que la empresa tenga que ir con su firmeza. Entonces, su...、pues、a mí,、eh, yo logré ir justo el día ese en que empezó el corte y que la empresa se tiene que ir. Y al registrar todo eso, entonces me fui para atrás y conté toda la historia. Qué bueno, qué, qué bueno. bueno nada, eso nada. Es una voluntad que también que tiene mucha vigencia, porque eso que pasó ahí sigue pasando todo el tiempo. Claro. Y FAMATIN es como un referente de luchas, ¿no? De todo a lo largo y a lo ancho de toda la cordillera. Así es. Incluso、claro. de otros países t ¿no? a Claro. Buenísimo, entonces.、Sí. Carlos, bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica, por estos minutos. Y, y bueno, a disfrutar entonces tu, tu documental hoy a la noche. No, t e d e Gracias a ustedes, estoy muy agradecido porque、eh, las películas de este tipo tienen un circuito diferente, ¿no?、Claro. De, sí. de, de lo comercial. Entonces. Son películas que viajan y llegan lejos a través del boca a boca y a través de la difusión de medios comunitarios、uh -huh. y, y como, como esto. ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido de poder llevar más lejos la palabra de Bieleli en este caso y que, bueno, que así le pueda conocer su historia y también r e f l e x i o n e s o d e l presente, ¿no? Porque de eso se trata. Claro, de eso se trata. Necesitamos cambiar un poco y volver a la ternura, como tenía el, el pastor que t r a s c i e n d e los religiosos, porque esto no es una cosa. s o La mente católica, nada, sino que es a, a un nivel más general y humano. n bueno, o Así que bueno, Muchas gracias por eso. Bueno, muchas gracias. Lindo cierre, me encanta esta convocatoria la ternura. Gracias por el trabajo que hiciste que nos va a permitir conocer a Giannelli. Un abrazo grande. abrazo grande. Bueno, Carlos Ruiz, entonces,、eh, autor, director, guionista de. Este material cinematográfico que vamos a ver esta noche aquí en NTV, en nuestro canal 31.1, ¿no? De la TDA、sí, abierta, usted lo va a poder ver. Acabamos de conversar con quien fue el autor, ¿no? De, de, de, de este, este Documental. documental.